En el año 2008, en la ciudad de La Plata, surgieron los Chaza, esta, esta agrupación que nace con la idea de realizar una recopilación de las obras de don Andrés Chazarreta y traer de ese modo aquellas canciones de comienzos del siglo 20 a estos tiempos, a la actualidad, con un sonido más moderno y ejecutadas con instrumentos como la flauta traversa, la guitarra, el violín... es instrumentos como el bajo eléctrico la, la batería de ese modo entonces hace 15 años atrás comenzaba a nacer esta esta agrupación que ya tiene 5 discos editados y que continúa desandando esa esa idea que como decíamos se caracteriza por interpretar danzas folclóricas nativas recopiladas por don andré chazarreta a principios del siglo 20 a partir de un sonido más eh, representativos de estos tiempos. Los Chazas van a estar celebrando 15 años sobre el escenario el próximo viernes 15 de diciembre a las 9 de la noche allá en el barrio, se van para el barrio de, de, de Tolosa para, para celebrar allí en la comunidad ferroviaria que queda en la calle 328 en la esquina ¿no? de enfrente de la plaza de, de Tolosa. Allí estará desarrollándose esta, esta peña de aniversario Que buscará celebrar estos primeros 15 años de esta agrupación Donde estarán además de los chazas Horacio banegas la bestia folk La típica santiagueña, los potros malambo Y clase de danza a cargo de María Cecilia viniati Para encontrarnos y repasar algo de esta historia Entonces recibimos ahora a Benja Molina Chazarreta Que tiene ahora la amabilidad de atendernos Hola Benja, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos Hola Martín, buenas noches, bueno un saludo a toda la audiencia, eh, muchísimas gracias por, por la llamada, por la difusión y bueno, siempre con, con mucho cariño tu presentación y, y, y bueno, siempre da un gusto da el gusto de charlar con vos, así que muchísimas gracias. Che, 15 años ya, Benja, cuando comenzó esta, esta, esta historia sospechaban que iban a llegar tan lejos... Sí, bueno, son muchísimos años que pasaron volando eh, con diferentes formaciones, bueno, ya como con cinco discos, como decías vos. Uh -huh. eh, yo siempre, desde el primer momento que, que formamos la banda, en el 2008 con, con mi hermano Pato Molina, uh -huh. y bueno, con, en ese momento estaba Chalo Ortiz y Emanuel uh -huh. Lazarte, eh, yo la verdad que, que, que sí, que me esperaba como como progresar y, y, y, y crecer con esta banda, ¿no? Uh -huh. eh, son los 15 años que también yo estoy en la ciudad de La Plata, yo nací en Tucumán uh -huh. y me vine en el 2008 a estudiar dirección orquesta en la UNLP y y bueno, hasta el día de hoy seguimos con, con el grupo y ya casi eh, cumpliendo 33 años, eh, ya casi la mitad de mi vida eh, está dedicada a la banda, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, súper contentos porque vamos a presentar Estos 15 años en la comunidad ferroviaria, como vos decías, el 15 de diciembre, eh, queda quedan 3.526 al fondo, ahí en los galpones viejos, eh, y estamos eh, felices porque va a ser una peña como, como las de antes, ¿no? Que, que no hay restricción horaria, vamos uh -huh. a estar de las 9 hasta las 6 de la mañana, Uy, pues en se... la cual sí, sí, vamos a hacer una larga <risas> un largo festejo. Eh, esa noche actúa Fito Páez también en el, en el Estadio Único, creo que en el Estadio Único, ¿no? sí. Sí. y hay mucha gente que está preguntando si la peña dura hasta tarde o temprano, bueno, ahora estamos... O sea que los que eso. van a ver a Fito Páez, luego se pueden dar una vuelta por se ahí. Se pueden dar una vuelta, hay muchísima creo que la mitad de las anticipadas que se compraron, me preguntaron eso, porque bueno, <risa> eh, ya está todo agotado lo de Fito, así que después de lo de Fito se quedan manija y se van para la peña. <risa> Muy bueno. Bueno, vamos a contar con un artista como, como Horacio Banega, ¿Mm? un artista nacional y bueno artistas regionales como como la bestia folk la típica Santeña, los cuadro malambo y, y una clase de danza a cargo de mayor Cecilia viñanti yo es, me, me confundía ahí cuando hablaba de la comunidad ferroviaria este me, me llevó a la, a la fraternidad que está justo ahí enfrente de la, de la plaza de tolosa no es ahí es en 3 y 526 ahí es donde están los los galpones los, los galpones ahí sí donde hay todo ese ese espacio comunitario eh, donde hay Hay un poco de todo allí ahí están uno de los en esos espacios van a estar entonces celebrando estos estos, estos 15 años este, de, de los de los chasa eh, como se piensa un, un repertorio eh, para celebrar esta esto estos 15 años imagino que intentarán este, dar cuenta de, de, de, de todo lo que han hecho eh, y, y todo lo que ha quedado plasmado en, en cada uno de estos discos Sí, sí, justamente es lo que vos decís, parece que ya sabías en eh, la primicia. <risa> eh, no sabías nada, pero mira lo, lo descifraste, vamos a, a invitar a los ex integrantes de los Chaza, Ajá. como por ejemplo, bueno, Pato Molina, Manuel Azar, de Charlo Ortiz, eh, Pablo viñati Charlie Palermo, Pedro Pincetti, eh, van a estar invitados también de, de algunas formaciones que, que estuvieron uh -huh. eh, de paso, digamos, por, por, para, para cumplir, no sé, la pandemia, por ejemplo, no sé, Facu Scaraveli, Eh, Tamara Mechler, bueno, un montón de, de integrantes eh, que, que estuvieron dentro de los Chazas y vamos a hacer un recorrido, tocamos dos horas, tenemos uh -huh. el show armado, son 32 canciones en el cual vamos a hacer un recorrido de, de los Chazas actuales y después vamos a ir invitando a, a todas las formaciones que pasaron por los cinco discos, ¿no? Uh -huh. eh, así que vamos vamos a, a tocar estas 30 canciones que, que es el repertorio completo de los Chazas con con discos que que bueno que grabamos en el 2009, por ejemplo, como Baile Nativo, uh -huh. después Orquesta Nativa, eh, grabado en el 2013, el DVD en vivo, Perspectiva Interior, eh, y el último donde mis sueños se encuentran, así que estamos súper felices, y bueno, también eh, pensamos un show, obviamente, para, para bailar, con todas las danzas también de, de mi bisabuelo, don Andrés uh -huh. Chazarreta, por eso lo llamamos los Chaza, ¿no? Eh, y, y bueno, para nosotros es una alegría enorme, además de contar con, con Horacio Banega, de, uh -huh. de contar con todo el público platense que jueves jueves también no, nos acompaña en la Chaza Peña, eh, todos los jueves estamos ahí en Guajira y, y bueno, siempre este eh, agradecemos a la gente que asiste todos los jueves porque este año, 2023, la verdad que fue muy bueno en la Peña y esperamos sumar otro público más también de Fuera de la Plata también que, que se anime a, a venir a, a esta hermosa a hermosa Peña que... Venimos esperando hace un montón de tiempo más que nada porque no hay restricción como te digo horaria estamos eh, relajadísimo con ese con ese tema bueno también el tema de los permisos está todo está todo okay, así que así que bueno hace muchísimo que no que no tenemos estas condiciones para hacer una peña grande ahí en la ciudad así que bueno eh, en ese en ese marco también van a estar generando porque con el transcurrir de, de los años a además de, de, la, de la propuesta artística que, que vienen haciendo sobre el sobre el escenario se han transformado en gestores culturales y estos festejos también tienen que ver con ese con ese costado que han desarrollado los chaza eh, dando la posibilidad de eh, para muchos eh, compañeros de, de trabajo para muchos colegas generar un, un espacio para, para realizar su trabajo eh, además de horacio banegas van a estar las Las chicas, las bestia folk, va a estar la típica santiagueña Que está presentando su nuevo trabajo discográfico digo También han desarrollado, Benja, eh, a lo largo de estos años Ese ese costado, no esa, esa cuestión de, de, de producir un, un espacio No solo para presentar su canción, sino también para compartirla con los colegas Sí, obviamente, bueno, nosotros tenemos el espacio de La Chaza Peña hace nueve años uh -huh. Ya el, eh, va a ser el décimo del año que viene Así que seguramente va a haber festejo también pasaron un montón de artistas, amigos y amigas, eh, en la danza, en la música, en la poesía, así que, que bueno, es un espacio que, que, que bueno, la peleamos muchísimo, hubo épocas que funcionaban muy bien, otras época que no funcionaban muy bien, <ríe> después ¿Qué? pandemia por medio, uh -huh. después restricciones horarias, eh, una peña que empezaba a las 9 y terminaba a las 4, y después de repente era una peña que era de las 9 hasta las 12, y ahí, no no, no por la joda en sí, sino porque... No, al tener menos tiempo, eran menos artistas también los que podían participar por noche. Ahora se volvió a negociar un poco el tema de los horarios. Podemos participar tres artistas eh, con una técnica de luces, sonido, y bueno, la comida, la bebida del lugar, que es Guajira 49 entre 4 uh -huh. y 5. Eh, estamos eh, súper contentos y bueno, a nosotros en, en los festejos de los 15 años nos, nos hubiese encantado invitar a muchísimos amigos y amigas a, a participar en la noche, pero... Eh, pero bueno eh, en esta ocasión van a estar la típica santeña, la bestia folk los cuatro malambo y, y como te decía la clase de danza de maría cecilia viñati uh -huh. eh, pero quedaron un montón de amigos y amigas afuera digamos que siempre nos nos bancaron con su arte y su música lo, en los jueves de la chaza peña un espacio este de la chaza peña que desde hace ya un, un tiempo eh, se, se fue fueron ustedes logrando que se vaya acercando eh, otro público no que no tan cercano a la, a la música Eh, folclórica y eso me parece que tiene que ver también con las invitaciones que ustedes vienen cursando para aquellos que formen parte de esta peña. Eso es otro de los objetivos, digo, ampliar un poco los públicos. Sí, eh, ayudó muchísimo también el lugar, ¿no? Uh -huh. eh, al principio cuando empezábamos con la Chaza Peña eh, era era como criticado por ahí un poco el tema del lugar porque es más tipo boliche. Eh, en realidad no es un boliche, es un pub, y bueno, no, es, no tenía el ambiente uh -huh. de las viejas peñas o, o la peña conocida que teníamos acá en la ciudad de La Plata, ¿no? No uh -huh. no tenía ese colorido no, claro. eh, de peñero uh -huh. y, y uh -huh. era como, oh, esta peña de boliche, era como como juzgado de ese, ese estilo, pero a la vez no hizo eh, ganar, por decirlo de alguna forma, público nuevo que no tenía ni idea del folclore y se empezó a incorporar a Chaza Peña y, y empezó a ver lo, los grupos que había y... ...y cómo era la onda, cómo bailaban... Y ...llama mucho la atención a la gente de afuera... ...cómo bailan la gente... Eh, ...o sea, cómo disfruta, cómo es un ambiente familiar... ...y ahí empezamos a... ...a, a incorporar más público que no era Peñero... A, ...a las Peñas y ahora... ...conozco mucha gente hoy en día que... ...que me dice, che, yo no tenía ni idea de folklore ...y ahora ven, vamos a la Peña todos los jueves... ...así que esa era la idea también de la Chaza Peña... ...de, de sumar un poco el público que, que... ...acá en la Ciudad de la Plata... Eh, eh, ...es grande el público para la vez chico... Eh, y para hacer peñas multitudinarias necesitamos más público también de, de las peñas no sí claro eh, bueno ahí hay una cosa yo cuando los, los presentaba decía que que nacían eh, hace hace 15 años Benja, con uno de los de los propósitos que, que, que los impulsaba a organizarse y a, y a conformar a, la, a los chazas, tenía que ver con bueno traer a estos tiempos La, la obra de don Andrés Chazarreta. Y ahí decías vos, bueno, hemos logrado que la gente baile, que la gente transforme un espacio como como Guajira en un, en un lugar que hoy está considerado como uno de los espacios para disfrutar de nuestra de nuestra música eh, de, de popular, de nuestra música de, de raíz folclórica. Y bueno, de ese modo también han, han logrado aquel objetivo que tuvo don Andrés Chazarreta cuando desembarcó hace ya más de 100 años en la en la ciudad de buenos aires con su orquesta nativa y con este, con, con aquellas músicas que era proponer esa, esas músicas con hacer hacerlas conocer y también con eso eh, traer aquellas aquellas danzas este sin, este, este, sin, sin olvidarse de, de, de, de, de, de nada de eso no ese fue un poco lo, el objetivo de don andrés y eso es un poco lo que más de 100 años después están también logrando ustedes Sí, tal cual, nosotros hace 15 años, bueno, teníamos ese propósito y se notó uh -huh. mucho a medida que fue pasando los años, como por ejemplo, íbamos a tocar a, la, a las peñas en el 2008, 2009 uh -huh. y tocábamos chacarera gato y escondido y estaban todo el mundo bailando y claro. tocaba la la y la y la zamba alegre que en ese momento la hacíamos, eh, no uh -huh. no bailaba nadie, claro. ¿entendés? Y ahora es como, bueno, vamos a contratar los chafas porque hacen danza nativa. Uh -huh. eh, y está todo el mundo esperando y vos decís, bueno, vamos a tocar, no sé, el llanto, por ejemplo. El llanto no lo conoce nadie y vos uh -huh. lo tocas y salen a bailar. Por lo menos, no te digo que van a bailar las 100 parejas que hay en la peña, eh, van a bailar 20 paneles, pero la bailan, ¿me entiendes? Entonces ahí se va como, como generando, como, che, ¿qué onda la gente baila el llanto? ¿Qué es el llanto? Uh -huh. Bueno, a ver, y ahí se empieza como a a movilizar un poco más y, y, y bueno ayuda mucho también el tema de, de, de los, los profesores y profesoras de danza eh, nosotros le, le, le respetamos muchísimo tenemos un montón de amigas y amigos que que se dedican a la danza y, y bueno lo respetamos muchísimo y tiene que ver también con eso uh -huh. que bueno eso porque bueno como decías este a partir de la llegada de los de los chas no solo la, las danzas más populares digamos como decías hola la chacarera pues en el gato la samba se, se bailan en los espacios que ustedes generan sino también apareció la, la, la posibilidad de bailar esas otras esas otras danzas que don andrés eh, di, difundió decíamos hace 100 años 100 años atrás con un sonido nuevo con un sonido eh, moderno que sin embargo no pierde la esencia porque ese también es otra de las cuestiones para, para subrayar de lo que ustedes vienen proponiendo desde aquel primer disco este que se llamó eh, baile nativo y lo que continuó después con orquesta nativa digo es traer aquellas, aquellas danzas, traer aquellas músicas a, a estos tiempos, co ejecutarlos con instrumentos de estos tiempos, pero que no pierdan tanto la esencia. Sí, exactamente. Por ahí nosotros lo que sí hacemos es modificar un poco las introducciones uh -huh. o hacerlo un poquito más extraña por decirlo así. Claro. Que también eso atrae a mucho público joven, ¿no? Uh -huh. eh, que no por ahí no tocarla tan cuadrada y tan derecha, claro. es eh, válido también. Uh -huh. Pero cuando decimos adentro que empieza la... la O sea, el baile, eso ya se respeta siempre con los compases y, y la esencia como como tiene que ser, ¿no? este Por suerte, bueno, el, hay muchas versiones de nuestra de las danzas que se bailan en diferentes puntos del país, eso está buenísimo, alguna vez nos llegan videos de de, de agrupaciones de danza o de ballet que uh -huh. están bailando otras versiones, o en los Prescos King, eh, o los Pres también, bueno, hay un montón de, de certámenes que, que nos mandan alguna vez el videito, che, está sonando los chazas, miren está ah, bailando tal ballet, y bueno, eso está, está buenísimo. Qué bueno eso, ¿no? Porque reactualizaron la obra de don Andrés Chazarreta y, y la pusieron al al servicio de los distintos ballet folclóricos del país. Sí, la otra vez no sabía lo que nos pasó, subimos a teníamos que subir en salto, creo uh -huh. que fue. Buenos Aires teníamos, teníamos, estábamos armando el escenario porque un ballet estaba bailando sí. y, y bailaron 20 minutos, de los cuales 20 minutos eran tema de Los Chazas. <risa> estaba buenísimo, pero eran 6 canciones de Los Chazas que lo hacíamos en vivo después. Uh -huh. O sea, terminó el ballet y salíamos a tocar nosotros las mismas canciones. <risa> o sea, fue muy muy loco eso, muy gracioso, lo dije en el escenario. Obviamente invité al ballet a bailar de nue nuevamente. Claro, las la eh, mismas eh, la la misma danzas es eh, lo mismo era como un show de los chaza por día en el disco y bailando el ballet fue, fue muy loco eso uh -huh. este bueno ahí está parte de, de, de lo que fueron logrando en estos en estos 15 años bueno interpretando la obra de don andrés chazarreta o bien autores que, que tuvieron influencia en su vida en, lo, en los últimos tiempos fueron incorporando este obras eh, propias también como bueno en su momento cuando gustavo sampe fue parte de, lo, de los chazas grabaron Flor de tu Sentir, de Gustavo Zampe, grabaron algo de Charlie Palermo, Gato del Árbol, eh, Dónde sí. tus sueños se encuentra ¿no? Bueno, fueron incorporando obras este propias también a, a, a la historia del grupo. Sí, sí, eh, digamos, a partir del 2018, 2019, uh -huh. comenzamos como, bueno, con la idea de Charlie, por ahí que era el productor musical en su momento, eh, de incorporar la trilogía Gato, por ejemplo, uh -huh. él inventó, eh, si bien hay dos gatos que no le pertenecen, pero el primero sí, ya con esa con el, y con el árbol también que es un gato ya empezamos como a animarnos a, a incorporar temas temas propios en el último disco que es donde mis sueños se encuentran es eh, una obra de de, de gustavo sampe uh -huh. eh, que se reincorporó de nuevo en los chas o sea eh, está cumpliendo está... varias funciones ahora sam está de vuelta en los chazas <risa> Eh, eh sí, hay veces eh, cuando da el presupuesto y cuando <risa> los <risa> son más grandes, sí, eh, aparece como una qué, segunda guitarra y vos, y también está participando ahora mucho más con las redes sociales, se uh -huh. te redes sociales y, y viene a dar una mano y ahora está en la producción también de, del 15. Uh -huh. es el multifuncional de la banda. <risa> Pero bueno, te decía que ese el último disco se ven mucho más temas propios de de integrante de la banda como como Charlie, por ejemplo, Eh, en sueños es un gato La búsqueda es una zamba alegre Donde mis sueños se encuentran uh -huh. en la chacera de Gustavo que, que tiene la boda de Rally Barra Nuevo Así que bueno, el último disco se ve más eh, Reflejado eso que decís vos De, de los temas eh, propios uh -huh. El anterior a este que estás mencionando eh, Perspectiva Interior eh, Benja Fue el disco que nominaron A los premios Gardel Gardel, sí ¿Qué significó sí. eso para, para, para el grupo? ¿Qué para el grupo? Y fue una locura porque lo presentamos de casualidad el disco en la convocatoria y estábamos ensayando y de repente nos llamó una persona de prensa que no hacía prensa a nosotros y diciendo que habíamos quedado postulado. Bueno, en ese momento eh, quedamos con con Juan Quintero, con su trío que tenía, el trío Pato, Patio, eh, con Destino San Javier y con dos grupos más, eh, no, no me acuerdo el nombre, Eh, pero pero bueno estábamos súper contentos y fue yo siempre digo en las notas que fue como lo máximo que, que viví en, en esta carrera musical no O sea eh, invitados por por capiz que, uh -huh. que, que es el, el entreente organizador digamos eh, nos, nos pagaron todo lo que es el traslado el hospedaje la comida todo el evento en sí por más que no hayamos ganado el premio eh, estuvimos eh, o sea rodeado con los mejores músicos y Y todo de todo tipo, no de Pablito Lescano Pablito uh -huh. Vitale, Abel Pinto Lali Espósito eh, Angelita Torre no sé, eh, los, los chicos de Eruca Sativa, las chicas eh, uh -huh. con un montón y fue algo como, como bueno, estamos acá parados nosotros representando nuestro folclore y, y, y fue algo pero zarpado ese año también estuvo Néstor Garnica también, que nos cruzamos eh, y bueno, estuvo increíble la verdad que estuvo zarpado uh -huh. ¿Es el disco que presentaron en el Teatro Argentino? Sí, en el Teatro Argentino uh -huh. lo, El segundo y el cuarto lo presentamos en, a, en la sala Astor Piazzolla uh -huh. eh, Del Teatro Argentino Que ahora creo que Lo, lo, lo reinauguraron creo, Y me dijeron que está hermoso Está hermoso ahora en José, último... Ahí es donde se hace la, lo, los jueves vivos Este, sí. Que se organiza ahí, que le, organiza el Instituto Cultural de la Provincia Instituto de Buenos Cultural, Aires sí. y, se la, y se la pasa bien, ¿no? Como aquella vez que ustedes presentaron Aquel sí, que, que hacía un frío bárbaro Por eso te digo, ahora reinauguraron porque la verdad que Era una pena, digamos, porque es una sala tan linda Y nosotros la tan mal con el frío que hacía Pero bueno, ahora está bueno El otro día fui al ginastero también, está hermoso sí. Así que, que, que bueno, es un, un, un festejo y un... Y, y, Y estuve también el otro día en, en, en todo el, el congreso que se armó eh, por el Instituto Cultural. Ah, y, sí, en encuentro de cultura. Que, exactamente, uh -huh. estuve, la verdad que hermoso, y anunciaron de que se iba a abrir seguramente el Teatro del Lago, así que eso Qué bueno. también, para festejarlo. Qué bueno y el eso, último sí. disco, bueno, estuvimos en el Coliseo Podestá. En el Coliseo, claro, en el Coliseo Podestá, presentaron el último trabajo, Donde Mis Sueños se encuentran. Bueno, eh, en estos 15 años seguramente habrá puntos altos que, que ustedes han... Este, evaluado cuáles cual, son, este yo creo que esos son dos de los puntos altos que han tenido, por lo menos aquí en la ciudad, no llegar a una sala como el Teatro Argentino, cuando no era este Teatro Argentino de hoy que, que está abriendo las puertas a la música popular todos los jueves, por ejemplo, sino aquel otro Teatro Argentino donde siempre hubo más resistencia a la hora de abrir esas puertas y también lograron abrir las puertas del, del Coliseo Podestá, ¿no? Y lo de Coliseo fue increíble uh -huh. porque fuimos a golpear las puertas para que nos digan que no y hubo una persona mágica que trabaja ahí y nos dijo que sí y nos dieron un sábado uh -huh. eh, con todas las condiciones, eh, o sea, todo lo, lo, lo que lo que el músico independiente eh, necesita y quiere se cumplieron ahí en el Coliseo y la verdad que, nada, súper feliz. No sé si vamos a tener una oportunidad de nuevo así, pero... Pero bueno, es súper contento con, con el Coliseo y en su momento también con el Teatro Argentino. Tremenda la puesta en escena que hicieron para, para presentar el disco ahí en el Coliseo estar Sí, está todo grabado y filmado. Pero, sí, está en, todo. En YouTube, sí. En YouTube está todo. Ya lo subimos a Spotify también, al, al show. Así que bueno, la gente puede ir a verlo ahí que, que estuvo muy linda esa noche. Tremenda la noche esa, ¿no? El, el trabajo que se mandaron para, para presentar ese ese ese disco ahí en la... En, la, en, el, en el coliseo eh, dejando en claro este qué que a ciertas voces le, le cuesta acceder a ese a ese espacio a esos a esos escenarios eh, muchas veces por ciertos eh, prejuicios y, y por ciertos elitismos eh, y ustedes lograron llegar allí y, y, y presentar un, un espectáculo este de, de la mejor manera eh, y, y demostrar que a veces es necesario que, que esas puertas se, se abran y queden atrás eh, ciertos ciertos prejuicios ciertos elitismos y también eh, posiblemente también ciertas cuestiones conservadoras un tanto de carácter eh, autoritario muchas veces y, y lucrativo otras este que a veces impiden la llegada de artistas como ustedes a estos grandes eh, escenarios, como puede ser el Coliseo Podestá, como puede ser el Teatro Argentino. Y ustedes han abierto esa puerta y dejaron la puerta entreabierta para que otros puedan también acceder a ese a ese escenario, como antes lo había hecho Silvia Gómez, presentando ahí con eh, sí, Fernando Rossini, Rossini eh, sus, sus respectivos discos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nosotros, bueno... Eh, fuimos con la con la sinceridad, digamos, ahí a golpear las puertas, o sea, llegamos, somos un grupo de folclores de La Plata uh -huh. eh, y queremos hacer esto, y bueno, nos abrieron las puertas, primero nos dieron bolilla y después a los dos días teníamos ya un mensaje como, chico vengan a la reunión, que queremos hablar. Uh -huh. Y el director general, bueno, también el secretario, todo, queremos que estén, no fueron lo más sincero posible porque darle un sábado es perder también ello, uh -huh. lo, lo, lo, lo de la taquilla o sea, capaz que te viene sí eso, claro un testimonio y te hace una sala y te llena todo claro totalmente eh, y bueno nos dijeron el sábado 2 de abril que es una fecha especial también para todos uh -huh. todas y, y esta, esta fecha el tema es que dentro de un mes que hay que empezar a laburar y nosotros sí, vamos, no, no le vamos a fallar y después nos felicitaron uh -huh. porque habían entrado es, es muy grande, entran 800 personas y nosotros uh -huh. creo que metimos 400 uh -huh. estaba muy lindo como se veía abajo eh, y le metimos con, con, con todo independiente, o sea uh -huh. eh, nos fallaron un par de, de por ahí invitados sorpresas que teníamos que por cuestiones de, de fecha también por el 2 de abril estaban complicados pero después salió todo redondo y Y eso somos nosotros, digamos, durante los 15 años eh, siempre fuimos nosotros peleándolas, eh, igual que el 15 de diciembre, ahora eh, en los 15 años vamos vamos a estar también nosotros, tenemos unos gastos, pero no, no te puedes imaginar los gastos que tenemos, más ahora, <risa> ya. No sabemos qué va a pasar, y con nos mató todo el tema de, de, de esto de las elecciones, y bueno, pero estamos ahí firmes, y seguir apostando la banda, seguir apostando en la cultura eh, platense también, y, y bueno, también... Eh conocer un lugar nuevo como uh -huh. la comunidad ferroviaria que sí hicieron un par de peñas, pero pero no la continuaron y bueno plantear también esto que somos los chazas de, de de de bueno o sea nosotros hacemos el teatro argentino que vengan otros artistas también a hacer el teatro argentino que vengan otros artistas hacer el coliseo o, o tipo una chaza peña o ahora también con la comunidad de Hacer Peña, o sea, que se siga generando, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa que, bueno, también es complicado el tema económico. Claro. Nosotros estamos por, por enfrentar un, un, un tremendo gasto que, bueno, que nada, estamos confiados que la gente va a ir y, y, y por lo menos ya con terminar, con quedar hecho, nosotros estamos bien porque va a ser un festejo para nosotros y para toda la gente. Estamos hablando, le cuento a los amigos, con Benja Molina Chazarreta, él es uno es bisnieto de don Andrés Chazarreta, lo decía él, y fundador de, de Los Chazas, esta agrupación que nacía hace hace 15 años, con el objetivo de volver a poner a consideración de todos nosotros la obra de don Andrés Chazarreta, que es recopilador, investigador y músico santiagueño, que llegaba a la Ciudad de Buenos Aires hace más de 100 años. ¿cómo, ¿Cómo crees que a partir de su llegada y a partir de todo lo que ustedes vienen haciendo con el trabajo, eh, poniendo a consideración de... De, de los nuevos públicos y de las nuevas generaciones, la obra de don Andrés, ¿en qué lugar lo, lo crees que lo se, se, se encuentra hoy? ¿Cómo está considerado do, don Andrés Chazarreta a la hora de, de, de pensar nuestras músicas folclóricas? mira yo creo que ahora está, eh, obviamente con, con esto de la ley del, del 29 de mayo, uh -huh. el líder folclorista, yo creo que ahora se hace un poco más visible el tema de Chazarreta, pero yo creo que Folglore también ahora está pasando por un proceso de de, de más de temas eh, actuales y temas propios, ¿no? Uh -huh. Está surgiendo mucho eh, las canciones nuevas, y uh -huh. de, tiene más de 100 años, uh -huh. obviamente, de, de trayectores, yo creo que se siguen respetando mucho las danzas nativas y las danzas eh, para bailar entre los bailarines, pero ya el público es como que le está dando más bolilla a los temas actuales, ¿no? A composiciones nuevas que están buenísimas, Y, y hay unas renovaciones de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Sí, este Desde hace muchos años se viene poniendo en valor un nuevo cancionero, ¿no? Este, Exactamente. Que, que, que van haciendo en, en distintas partes de, de del país y que está de alguna manera vinculado con aquel cancionero que nacía en Mendoza en el año en el año 63. Está un poco más disperso, pero hay que detenerse de a, a escuchar la, la, las obras que por lo menos hace 20 años se vienen... Eh, gestando en distintos puntos del país, eh, Córdoba es un punto central para pensar ese nuevo cancionero, pero también eh, La Rioja, bueno, hay autores y, y compositores en distintas partes del, de, del país que vienen dando cuenta de un nuevo corpus de canciones, de un nuevo can, de un nuevo cancionero que, que, bueno, ya tiene sus clásicos también, ¿no? Sí, sí, tal cual, hay muchos clásicos que si esa chacarera debe de tener un montón de años y no y ah, claro algo que se hacen populares mm. y eso estaba buenísimo está buenísimo eh, siempre bueno está también el recuerdo de la de, de la gente de las danzas de don andrés y mm -hmm. bueno muchas obras de otros autores pero está bueno darle el espacio también al nuevo cancionero como vos sí y sí, hay clásicos ya eh, hit por ahí que, que <risa> sí, sí claro es cierto eh, y bueno ustedes el, el próximo el próximo viernes, 15 de diciembre, eh, van a contar con alguien que es un referente de ese nuevo cancionero, de esos autores y compositores que han renovado el cancionero los últimos 20 años. Muchos de ellos tienen como guía a Horacio Vanegas. Sí, obvio. Nosotros también estamos uh -huh. súper contentos de, de tenerlo presente y, y, bueno, nosotros tenemos por ahí relación con el mono Vanegas, también con el Jana, uh -huh. son los hijos de Horacio, claro eh, y la verdad que contar con ellos en nuestro festejo de 15 años es eh es un es un honor y, y yo estoy hablando con juan que es otro de los hijos de, de Horacio que que es el manager uh -huh. eh, y la verdad que es muy respetuoso todo excelente le, le da gusto trabajar así porque te hacen todo más fácil viste claro. si horaacio vanega va a pedir más pretensiones que no sé porque es Horacio se vanega y no la verdad que es súper sencillo eh la verdad que te, le, les, les escribo para no sé para X cosas y, y al toque me me contesta o sea. No, nada, están están súper felices también de venir porque cada cosa que les mando me, me escriben como che, estamos esperando la fiesta, está buenísimo. Así que, que, bueno, es un referente para nosotros y que estén en los 15 años eh, va a estar hermoso también. Lo vamos a disfrutar mucho. Es un referente por, por por sus composiciones, por sus formas de entender nuestra música popular, por sus formas, por sus modos. Pero también me parece que un dato no menor, Benja, es que hablamos de Horacio banegas alguien que que además es un referente por cierta testarudez que, que, que ha expresado a lo largo del tiempo y esto de no obedecer a reglas del mercado, de no verlos en grandes festivales, también ha marcado un camino. Sí, obvio, eh, eso, 100%. Eh, ya en lo musical, en lo poético, uh -huh. eh, generó algo, bueno, también el Mono Vanega, el disco del Mono, uh -huh. ganó un premio Gardel... Y es un es uno de los discos más escuchados por nosotros por los chas y y admiramos muchísimo y y bueno todo lo que hace en el escenario también o sea tranquilamente se puede subir Horacio solo a tocar con la guitarra y cantar y no eh, empiezan a investigar con algunos sonidos también electrónicos con, con las computadoras eh, bueno hacen todo una una cuestión musical que a nosotros nos encanta y creo que a la gente también por eso hay, por eso es hora yo valega y Y lo sigue mucho la gente. Claro, claro. ¿Con, ¿con quién llega, Horacio? como perdón? ¿Con quién llega el, el viernes? ¿Con los hijos? ¿Va a estar? Sí, sí, sí, sí uh -huh. con toda la banda. Ah. Va a Franco Giobos en la uh -huh. batería, el batero oficial. Eh, va a estar el mono Vanega en el bajo y el Jara en la guitarra y la voz. Y él, bueno, obviamente este Así que, que no, no, no, viene con todo el show completo Con toda la banda Qué bueno poder este, di, disfrutar y, y escuchar algo de Horacio Vanegas Que decíamos, es un referente del nuevo cancionero Pero es alguien que tiene una historia Bueno, ha sido, ha tocado con Alfredo Ávalos ha, ha, ha formado parte de, y ha tocado y compartido con Sisto Palavecino ¿no? Referentes indiscutidos también que, que son los que vienen también con, con Horacio banegas de alguna manera Sí, sí, zarpado, <risa> eh, músico, compositor, conductor, todo Y los hijos también Sí, totalmente, <risa> que, tienen tienen un sello para, propio eh, no Tienen una común... familia increíble uh -huh. ¿sí? eh, Como te digo, somos admiradores de ellos Y de su calidad humana también ¿no? Porque eh, yo saqué un disco uh -huh. solista uh -huh. hace poco Y estuvo eh, participando el Mono banega con, con su bajo y, y fue como, Mono, tengo este tema ¿Puedes grabar el bajo? ¿Te animás a hacer una compartida? <risa> Al toque, sí hermano, de una, listo no van, como, decir pero el Sod Mono Banega, o sea, <risa> Mono Banega estuvo con Jorge Rojas, Rally Barruño, uh -huh. eh los mejores discos de, de, de los dos, o sea, Los mejores discos de Rally fueron con, con ese con ese trío que, que, con, que sí. del cual participaba el Mono Banegas. Y ahora creo que vuelve la juntada y no sé si va a estar él también. Ah, sea. mira, claro, claro, los 20 años de la de la los juntada. Ahí hablabas de, de tu disco solista, Benja, y en el que en el tema que aparece el momo es en el Fortuna, Fama y Poder, una obra de Carlos Carabajal. Exactamente, sí, sí, sí, sí eh, Fortuna, Fama y Poder, uh -huh. una chacarera que bueno, tuve el gusto de compartirla con uh -huh. él, y, y, y nada, es un es un honor y bueno, el 15 lo esperamos con, con toda para, para compartir música. Bien, eh, estamos hablando con el Benjamonía Chazarrita, amigos, eh, él es parte de los Chazas, fundador de esta agrupación que está celebrando el próximo viernes 15 de diciembre los 15 años sobre los escenarios y que acaba de lanzar su primer trabajo solista. ¿Qué, qué nos podés contar, Benja? ¿Cómo fue este este este, este trabajo y este, cómo fue la elección del, del repertorio que quedó registrado en donde hay... Bueno, mencionábamos ahí a Carlos Carabajal, este, autor de la chacarera Fortunata, Fama, Fortuna, Fama y Poder... Eh, hay algo de Fandermone, pero también este está tu obra aquí. Sí, bueno, son seis canciones uh -huh. que tuve el gusto de, de grabarlas y de compartir con muchos músicos eh, amigos de acá de la Ciudad de la Plata, como Pablito Viñati, Facundo Scaraveli, Luca Muñoz, eh, Ben Jalabriola, Gustavo Zampe, bueno, con un montón de, de, de músicos de acá. Y, y fue un, un disco que no fue planificado, sino que se fueron grabando canciones eh, desde la pandemia hasta la actualidad, y bueno, hasta que un día me decidí y, y dije, bueno, vamos a sacar un disco de, de seis canciones, con, con Fortuna, fallo y Poder, eh, Oración del Remanso, de Jorge Fandermole, tengo dos obras propias, uh -huh. una es una zamba que se llama Andar sin Tiempo, la otra es Un Gato, que se llama El Ancioso, y después, bueno, Para un Alma que se eleva, de Péteco Carabajal, eh, y me falta una más, La Gorostiaguista, una zamba de mi bisabuelo, uh -huh. eh, así que, que, bueno, contento porque... Eh, lo subimos lo subí digamos a la plataforma digital y a la gente le gustó, especialmente la versión de de oración de oración Ivan Severa oración <risa> remanso, lo tengo ahí. <risa> eh oración remanso fue una de, la, de los temas más escuchados por ahí, así que que bueno, contento porque por ahí me separo un poco de, de, lo, de lo del del repertorio de los Chaza y uh -huh. por ahí de la de la digamos, de lo, de lo que siempre estamos hablando de los Chazas y todo, me separo y, y, y hago algo cosas que, que, que... El repertorio de por ahí no sé si entra en los Chazas, sino que lo hago más libre como solista. Bien, eh, hermoso trabajo, este de, de seis canciones, este, con muchos con muchos invitados, con muchos amigos ahí que formaron parte de este trabajo eh, solista. Que, que ya se puede escuchar ahí en las distintas plataformas. Los chazas van a estar celebrando 15 años el viernes 15 de, de diciembre. Hay chazapenia hasta el 21 de diciembre. ¿Qué pasa después? como están después pensando descansar. el verano? Ah, ¿van a descansar? <risa> Sí, sí, seguramente sí, porque fue un año muy muy lindo, pero a la vez también muy cansador. Uh -huh. eh, creo que también nos afectó mucho el tema de, de que sea tan largo lo, las, las elecciones, por ahí no tiene nada que ver con la música, pero eh, fue medio, medio, también medio caótico todo, uh -huh. digamos, de muy largo toda la, la, la, la cuestión esta de, de, de, de si uno o el otro, de quién va a ser presidente, todo. Entonces sí. eh, eh, también influye mucho la música, en realidad, en todo uh -huh. lo que va a pasar, ¿no? en toda la cultura... Pero, pero bueno, eh, descansar por lo menos 10 días y, y, y después retomar en enero con, con todo, vamos uh -huh. a estrenar también el Pericón Nacional, la uh -huh. de los Chaza uh -huh. Pericón Nacional que, que pudimos grabar en Mirífico un estudio acá de la Ciudad de La Plata y, y contar con un arreglo de cuerdas de un, de un gran músico como es Martín López Camelo eh, y lo filmamos en Plaza Moreno se un tanto filmarlo en Plaza Moreno en un pleno sábado 22 de octubre creo que fue, eh, así que, que bueno, estamos contentos porque dentro de poquito, dentro de 7 o 10 días se va a estrenar ese video y, y va a ser otra danza nacional que, que va a tener el toque de los chazas, así que estamos estamos felices por, por ese estreno. Qué bueno, eh, qué locura esa no de, de convocar a la, a la gente, Decimos, fue un, un día medio fresco el, el que les tocó. Mirá, oh, oh no. invocamos a la gente a la una de la tarde y a las 3 estaba por largarse a llover y todavía no habíamos hecho ninguna toma oh. tuvimos hasta las 6 y no cayó cayó una sola gota oh, sí. eh, así que, que bueno, eh, estuvo re lindo también se agrupó mucha gente que le llamaba mucha la atención de, de, de ver ahí montada una banda eh, y bailando los bailarines del pericón bueno, estaba re lindo porque hicimos como seis o siete tomas con la danza y la gente que estaba alrededor aplaudía Eh, se armó como un lindo clima, estuvo, estuvo, lindo. Sí, estuvo bueno. muy lindo ahí con la coordinación de, de Vicky Osinalde exactamente, ¿no? en la parte exactamente la danza. parte de la danza ¿sí? uh -huh. una amiga este, también eh, muy laburadora y estuvo la coordinación de, de toda la, la danza de ese día que bueno, siempre han tenido esa, esa relación ese vínculo con, con los artistas eh, vinculados a la danza sí sí es lo que te decía al principio, nosotros uh -huh. respetamos mucho el laburo de la danza Eh, bueno, con, con, por eso tenemos también el 15 de diciembre en los festejos vamos a tener clase de danza uh -huh. eh, en este caso con María Cecilia Vignati que también además de, de, de ser un, una gran profe y una gran amiga eh, que nos hace el aguante todos los jueves ahí en la Chaza Peña también con su aporte, eh, también es hermana de Pablo Vignati que estuvo conformando los Chazas eh, durante nueve años y uh -huh. bueno, queríamos que esté ella como profe y, y bueno, quedó afuera Vicky, o sea Es lo que te decía, que quedaron muchas eh, muchos artistas dentro del festejo que queríamos que estén, pero no, no, no nos alcanza el tiempo para todos y todas, pero la, ya el próximo seguramente vamos a ir rotando. Y también, bueno, Sophie Roldán, por ejemplo, también, uh -huh. que, que es una gran bailadina. Bueno, tenemos un montón de amigos, colegas, que, que se dedican a la danza. Bien, eh, Benja, muchísimas gracias por por esta por esta charla, por este tiempo para, para con nosotros. Eh, recordemos finalmente que entonces eh, los chazas se van a estar presentando el viernes 15 de diciembre a las 9 de la noche estarán celebrando 15 años sobre el escenario y van a estar todos los que participaron de alguna u otra manera en estos 15 años de los chazas una maravilla sí bueno entonces eh, eh, va a estar va a estar muy lindo va a estar muy lindo eh, entonces bueno Mucho, muy gente. emotivo no muy emotivo imagino todo Sí, sí, muy emotivo y yo me tengo que poner a sacar temas viejos que <risa> no me acuerdo, ayer me puse a estudiar y estoy al horno, pero bueno voy a llegar, voy a llegar eh, va, a estar, va a estar muy lindo el encuentro y, y, y bueno, esperamos que, que la gente nos pueda acompañar que el clima también nos pueda acompañar, no se suspende por lluvia, pero bueno, queremos que, que sea todo un día completito y, y, y bueno y esperamos a toda la gente el viernes 15 de diciembre ahí en 3 y 526 en la comunidad ferroviaria con Horacio Vanega y, bueno, todas las artistas eh, de la región, ¿no? Ahí estaremos, entonces. Gracias, Benja, una vez más por por, por recibirnos y, bueno, el, el viernes 15 por ahí nos vemos. Dale, gracias, Martín. Muchísimas gracias. A ver, gracias a vos. Ahí estaba el Benja Molina Chazarreta, uno de los fundadores de los Chaza, esta agrupación que está celebrando, decíamos, 15 años de historia. Tienen cinco discos, el último de ellos se llama Donde Mis Sueños se encuentran de ese trabajo, entonces les compartimos las siguientes canciones